Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero, Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero, Napoleón se casó y un varón fue que le dieron, y el niño, cuando creció, resultó ser bocadero. Napoleón. Napoleón, Napoleón, en Sevilla es un gran caneo. Todo el mundo se pregunta qué es lo que el niño tendrá. No caerá por adelante, siempre entra por atrás. Napoleón, Napoleón, en Sevilla Ese niño es un gran bucanero Napoleón Napoleón Ese niño es un gran bucanero Napoleón Napoleón Ese niño ¡Napoleón! ¡Napoleón! ¡Ese niño es un gran bú! Oye, mi socio, Dime. ¿tú sabes quién soy? ¿Quién eres tú? Yo soy el hijo de Napoleón que siempre entra por atrás y no me vayas a confundir con mi primo, el hijo de Asunción. ¿Cómo? Oh. Sí, mi socio, también te digo que ese muchachito, Abelardo, el bilingüe, es un poquito inquieto y a lo mejor se la va a tener que ver conmigo. Además, aquí hay muchos guillaos, Manchán, Jurito Escobar, Chale Brown, Otelio Valles, Gary Capi, Alfredo Elgoto, Rolando Remí, Tani, El Flaco, David, Alfredo, Manfredo, Arón y Alberto Faján, Napoleón, Napoleón, ese es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran... Ese niño es un gran pubadero, Napoleón, Napoleón, ese niño es un